Estamos en una taberna en el medio del desierto, sentados tomando una ginebra con mi compañero Pablo Aymar. Y vemos que entre la polvareda se ve un caballo y aparece un hombre con una guitarra colgada que seguramente va a tocar algo parecido a esto, ¿no? ¿Cómo le va Pablo Aimar? ¿Cómo anda, señor Lautaro? ¿Cómo ¿Está? le va? Bien, ¿usted? Acá, me puse el gorro o la boina, no sé, ¿qué nos ponemos? No, usted tiene que poner la estrella del sheriff acá en el pecho. Del, del, del sheriff vengo así. í ¿Eh? e h ¿Por, ¿Por dónde andaríamos? ¿En qué parte del desierto de la Pampa te ubica Indio Brujo? Ponele, cuando lo no, ahí a mí me alcanza con Chacharramendi ahí la, la pulpería,、ah. ahí, ¿no? Ahí creo que estaría bien. Y sería estaría como. Bien. A Joaquín, que, se, que nos está escuchando. Joaquín, que lo de Indio en... Brujo.、Sí. Es el que viene a caballo. Es el que viene a caballo. ¿En qué parte lo ubicará? Yo lo ubico al frente de, de una banda que, que, que debe venir <risa> atrás de él. entre la polvareda c ó m o está s joaquín hola todo bien bien muy bien por d ó n d e te ubicas a caballo con la guitarra cantando、eh, me gusta mucho la, la zona de, de la ruta del desierto toda es, esa zona súper seca、eh, que, que vas por la ruta y están los autos prendidos fue g o i n como l u s c o t e n g o esa imagen cuando cuando flashamos con la música por lo menos tienes espíritu indio brujo no tienes espíritu sí, sí.、Eh, es? diga digamos eh, conocen、eh, q u i é n e s primero c o n t a n o s quiénes son indio brujo vos que son joaquín、eh, que son、eh, la voz el frontman、eh, la guitarra y quiénes más、eh, Maur mauricio ponce que por ahí ya lo conocían de banda como tocan que s t o que el otro también y, y bueno es guitarrista de rey momo、eh, leandro roldán que es mi hermano toca el bajo Y Pablo Rodríguez, que toca la batería. Muy bien. Y, y ustedes cuatro,、eh, ¿son de andar por la Pampa? ¿Son de... por algún trabajo, por placer? ¿Han recorrido la Pampa? Digamos, el, el oeste pampeano, el sur, sí, suroeste. Mira, yo, no,、eh, si bien viste que la Pampa te, te, te alejas de Santa Rosa un poco y es, es la Pampa, ¿viste? <risa>、eh, Yo a los 18 años me fui a trabajar a, a Casa de Piedra, estuve por 25 de mayo,、eh, en campamentos en el medio de, de la nada. O sea,、uh -huh. eh, ¿Qué hacías? Me parece...、Eh, yo trabajaba en una empresa constructora,、uh -huh. hacía lo que era topografía,、uh -huh. eh, que lo aprendí como, como oficio gracias a, a gente que me, me enseñó ahí. Pero fui de, de muy chico y estuve unos cuantos años ahí. Y, y bueno, como ese, ese paisaje es q e también te. como se, que te tira a eso. A, a, a la, fue como una inspiración también y, y una, una influencia. Se te pega el paisaje. Tal cual. Más, más allá de, del estilo musical, ¿no? Porque、uh -huh. creo que el estilo musical, si vos vas a, a una influencia, tendría que estar tocando folclores ahora.、Uh -huh. Pero. O, o no, también. Yo,、eh. la, la imagen de. De, sí, pero ¿viste? nosotros jugamos con, con la música、eh, ya desde el rock, que no es, no es de acá realmente el rock,、uh -huh. y jugamos con Con esto del western, esas películas de, de vaquero.、Eh, tenemos una película que, que, que, que la ven que, todo bueno, el tiempo. Que, que, que, que, la, que, lo, que, que, que lo asemejamos con, con los paisajes de acá también. Okay, ¿no? ¿Cuál es? Con, con esto. ¿Cómo? ¿Cuál es la película? ¿La, ¿la película que, que flashamos? Sí. <ríe> no, eso, ¿no? Como que el desierto no, nos lleva a, a pensar en, en, en la música que, que tienen las películas. No, no, no sé por cómo se, se da la. la por, por eso te digo que、eh, si fuera por, por la influencia del lugar y todo, yo tendría que estar tocando folclores. Uh -huh. eh, y, y no hacer la música que hacemos, ¿no? Y estás haciendo rock、eh, también un poco、eh, sí, Stone. Un rock que,、eh, que sería como un, viste, el stoner, sur de, de c l a r o un rock s t o e l norte de México, el sur de los Estados Unidos, viste. Es que el paisaje es medio parecido. Es que, claro, es parecido, pero. Yo siempre lo, lo veo invertido,、claro. digo. e l l o s están allá y nosotros、claro. estamos acá, pero es más o menos lo mismo. Sí, también. El、igual. ambiente, digo. El ambiente es lo mismo, sí, sí.、Uh -huh. creo yo nunca nunca fui allá igual、eh, pero pero sí、eh, la verdad que nos gusta jugar a eso o sea no no es, no es más tampoco que, que jugar no e l、eh, momento、sí. que nos colgamos una guitarra y empezamos a hacer canciones a tocar estamos jugando y,、uh -huh. y, y está bueno en todos en todo sentido En imaginar una película para las canciones que hacemos también lo hacemos. Seguido, que... ¿Se, se considera una banda Stoner, digamos,、eh, para ubicarlo Queen on the Stone Age, digamos. No,、eh... la verdad que no, la, ¿No? la verdad no, no nos consideramos Stoner porque creo que por un montón de, de cosas técnicas ¿no? n o en cuanto a la música, Ajá.、Eh, pero sí me parece que, que hay cosas como porque nos gustan. n ¿no? o sea, Nos gusta Queen of s t o n e h e g e nos gusta Bram Björk, a l d e Witcher. Claro. No, nos gustan bandas, las bandas de Stoner y, y nos gusta el sonido. A mí me gusta la guitarra con el amplificador valvular al mango y el f o El Porco va con. Va a sonar Stoner. Digamos, Porco con el. Bueno, recientemente fallecido. Uy, se me fue el nombre. e c ó m o perdón? Eh, porco, eh, que era la banda Stoner que teníamos en la Argentina, digamos, que bueno,、sí. se separó hace un montón. Con,、eh, pero mira vos que no me va a salir el nombre ahora del artista. No me, me va mire salir. a salir.、Eh, no no, ya me a mí. va a salir, ya me va a salir. Que después t e r m i n ó haciendo otra cosa muy linda, pero que no tenía nada que ver.、Eh, ¿Presentaron un video? Presentamos un video el año pasado,、eh, creo que a mediados del año pasado, ya, ya hace bastante,、eh, que fue de, de un EP, Perro Blanco.、Uh -huh. Que fue el año pasado, mirá, ya, el anteaño pasado fue e s e Eh, el, el, con la pandemia, el otro no pasó. Con,、oh, lo otro no pasó, sí. <risa> es que estuvimos tan encerrados. Igual, a pesar de la pandemia, estuvimos haciendo cosas, estuvimos ensayando, grabando, m a n i c i a n d o por otro lado. Pero sí, hicimos un video、eh, y ahora me parece que vamos a intentar hacer otro.、Ajá. Vamos a ver cómo viene la cosa. Está muy bueno el video. Es ese que está como así, como en blanco y negro y hay como humo y ustedes se están tocando a los cuatro, tocando de espaldas, una cosa así. Sí.、Eh, Sí, el video está buenísimo. Para quienes、bueno. lo quieran ver, está disponible en YouTube. Ahí lo pueden ver, es un video de altísima calidad.、Eh, nada, algo que no se ve demasiado por estos lares. Y, y, y está buena la producción que le, que le metieron a eso. Sí, vale, la, la producción es de Plano Llano,、uh -huh. que es, está al mando de Nico Nichu. Sí.、Eh, nada, también un genio este. O sea, como que nosotros fuimos.、Eh, en, o sea. Sin, sin pretender nada, o sea,、uh -huh. decir, queremos hacer un video, hacemos lo que vos digas, lo que vos quieras, sabemos que va a estar bueno y. No, y fuimos reconformes, la verdad que está bueno. Me parece que salió tremendo material de ahí. Joaquín, vamos a lo importante, ¿van a tocar? Vamos a tocar,、eh, ¿cuál de todos? Pará, decime, no tirame no el、adelantar. cronograma, tirame el cronograma <risas> de, de presentaciones que van a estar realizando después de este año、eh, d i merda que pasamos en el 2020. mira hay algo、eh, planificado、uh -huh. eh, que va a ser como un, un streaming、uh -huh. eh, por lo que por lo que tengo entendido viste todavía no nos tiraron muchas datas porque todavía se están gestionando cosas、uh -huh. eh, se, se iría a hacer el,、eh, en agarro del águila、eh, en, el, en el río en el, el río seco digamos、uh -huh. eh, uh -huh. y pero bueno está como veremos eso todavía creo que creo que faltan algunas eh, eh, con, confirmar algunas cosas y, pero bueno estamos esperando eso para para ponernos con la cabeza en eso、uh -huh. mientras tanto nosotros estamos haciendo una preproducción para, para grabar no sé si va a ser un disco o, o un ep porque son varios temas depende en realidad de cuántos temas saquemos Queden afuera si va a ser un disco o un EP.、Claro. ¿Dónde lo piensan grabar?、Eh, nosotros lo grabamos en lo de Mauri, que él, él tiene el estudio de La Gran Ruta.、Eh, y pasa que es como. Ahora ir a Buenos Aires、eh, es medio todo un protocolo, ¿viste? Por eso te Hay, preguntaba, es, es complejo. Es, es, es, medio kilo, es medio un quilombo y, y la verdad que. que para ir a Buenos Aires、eh, tenés que estar recontra remil ensayado, porque las obras de estudios allá son muy caras, acá las tenemos gratis,、eh, y, y nos, nos da como, como la posibilidad de probar sonidos, de probar guitarras, probar equipos, si esto no queda lo b o r r a m o s lo volvemos a grabar mil veces, eh, eh, capaz que se, se pierde que ni siquiera se pierde, yo me parece que para el oído del de, de oyente、eh, no, no, no se nota si se grabó, al, al menos que sea una persona que, que, que sepa mucho del tema, que esté metido, que haya a g e d i d o a grabar, o sea, ¿no? claro. eh, y, es, y es más un placer propio ir a grabar un estudio de Buenos Aires con todas las consolas vagulares, analógicas,、eh, no, no, no se nota La diferencia de calidad, o sea, capaz que se pierde un poco, pero se gana por otro lado. Sí, eh, eh, hay que decir que、eh, con el paso del tiempo,、eh, la, acá en la provincia, y, y los músicos se han preocupado por sonar cada vez mejores, no solamente en vivo, sino también en sus discos, digo, y eso está bueno plantearlo.、Eh, verdad, hay, una, hay, sí. hay una diferencia, como vos decís, para aquel que le gusta escuchar, digamos, no es lo mismo grabar en, en un, un estudio grande de Buenos Aires a grabar acá. entre nosotros digamos que en buenos estudios pero bueno hay otro material digamos no otra、San、herramienta、cual. otro fierro pero s í y a mí me parece que hoy mira yo soy un, un, un, a mí me encantan las cosas analógicas me encanta el equipo valgular、eh, el, el armónico del equipo valgular me gusta la cinta el sonido de la cinta cuando está opaca incluso cuando está usada、uh -huh. pero、eh, hoy también está llena de plugins y cosas que Que están buenas y, y capaz que no es el fierro ese romance de estar con el, con el fierro ahí, y escuchar que guau、wow, es el fierro que usaron los Beatles para grabar tal disco, pero、eh, se pueden lograr cosas similares,、eh, claro. Y, y lo tenés en la, la posibilidad de tu casa y, y lo puedes mejorar desde otro lado, no como decías vos, tal, con en, más tal, ensayo, s más cosas, tal cual, tal cual. Y...、Eh, te da la posibilidad de, de probar de probar mil cosas porque si vas a, vas a grabar a buenos aires a no sé el estudio de la tic tenés tres días que son tres días para grabar la batería grabar la guitarra me, el bajo las voces mezclar todo y masterizar o sea en tres días tenés que hacer lo que acá hacemos capaz que en un mes un mes y medio sin contar la preproducción que hace dos semanas que estamos haciendo producción e p r claro、eh, hay una diferencia s í tenés que、hay、ir con tenés tenés que ir con todo ya A, a menos que vayas con un dineral. O sea, <risa> con, pero bueno,、eh, las bandas、eh, ganamos guita tocando. Entonces,、si、el, el año pasado no tocamos en todo el año,、eh, o sea, está difícil. Está, está bastante difícil. Bueno, Joaquín Rodlán, cantante frontman de Indio Brujo, gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes.